Sembrando cultura, cosechamos libertades. Oiga, Olga. Olga, holta. <risa> Así, para todas las chicas y chicos... ...con esa florcita de cumbión. Buenas noches, señores y señores. Esta vez es hoy... No estoy solito, me siento acompañado. Están han vuelto las bellezas del programa que son Camila, ¿cómo le va Camila? Muy bien, Gonza, ¿cómo andas? Sofi. Hola, Gonza, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Muy sí. bien, Rodo, ¿cómo anda del otro lado ahí? Y bueno, hoy con eh, una nueva integrante de la familia de hoy, Aurora, Angelina, que es nuestra productora. Ah. Nuestra productora, vamos a ver qué va a hacer Pero que sí que está dando una mano muy grande Así que le mandamos un saludo muy grande eh, Desde acá, que está acá al lado de nuestro eh, Así que muy contentos también por eso ¿Cómo andan muy ustedes? Muy bien, ¿Vos cómo estás Gonzá? Muy bien, sí, la verdad que ¿Cómo la pasaron en la semana? Bien, bien, bien ¿Bien? Sí, sí. Yo me volví a mis pagos Estuviste por Mar de Plata Estuve por Mar de Plata, hermoso Estuve por Mar de Plata Sukundum. Sí. Yo también anduve por el mar el fin de semana pasado, muy lindo ha estado el mar sí, es, ¿Viste cinto, el mar? El sí. Agua. Sí. Ah, sí, sí, sí, sí, sí, pero no el Mar de Plata, estuve cerquita de ahí. ¿Por dónde estuviste? Eh, por Pinamar mirá. Saludamos a la gente de Pinamar, por ahí a nos están escuchando de, También a la gente de Mar de Plata Que también hay compañeros Ahí está el Centro Cultural eh, América, América Libre, eh, Libre. Eh, la, costequi la Costequi Así que le mandamos un abrazo, un muy, abrazo grande. muy grande a los compañeros Esta es la presentación del programa Y como tal, como empezamos la presentación, vamos a pasar porque nuestra nueva productora nos ha organizado un poquito el tema de los mails, de las nuevas vías de comunicación y nos armó algunas cuentitas, una cuentita de Facebook, una cuentita de Twitter. Así que eh, vamos a nombrarlas, vamos a decirlas. Bueno, en Facebook tenemos uno Olga Vázquez, pero es Oiga Olga Vázquez. Ahora es el, el Facebook del programa. Así que ya se pueden ir agregando los millones y millones que se van agregando por semana al Olga Vázquez. Se pueden ir agregando a la Olga Olga Vázquez. Y el mail es oigaolgavazquez@gmail.com. Y también está el teléfono de que la radio. Que sigue haciendo el mismo el mismo 5121690 no para todos los que quieran llamarnos y comunicarse y mandando muy buenas ondas, buenas ondas. Lo que más queremos son buenas ondas. Viendo también de que eh, hoy nuestra premisa de la semana Tiene que ver, nuestra pregunta, nuestra consigna de la semana Tiene que ver también con lo que ha pasado en esta semana a nivel país eh, Esta disputa entre Moyano y por el otro lado Cristina Una disputa a ver quién es más progre en algunos sentidos Ya uno se sentía que estaba en la Unión Soviética Cuando prendía eh, nuestro compañero entre comillas Moyano Y del otro lado... La otra compañera, entre comillas, Cristina <risa> cosas muy Compañeros bizarres. entre, comillas. entre, compañeros crías, entre ¿no? comillas Y ellos también, <risa> compañeros entre comillas no eh, Disputándose a ver quién, quién carajo era más peronista que el otro Era una cuestión enormemente de haber quién la tenía más larga Como siempre <risa> se disputa el peronismo eh, a nivel nacional, histórico sí, qué sí. Sé yo. Eh, La consigna tiene que ver, ¿por qué? Porque Moyano, ¿qué es? Camionero, camionero. camionero. ¿Y quién movilizó el otro día? Los camioneros, bueno, acompañados acompañado por varios otros sectores otros sectores, sí. sectores, otros gremios, como bien dijo Moyano al principio de su acto Esto no es un paro de la CGT, esto es un paro de camioneros eh, La pregunta bizarra del día, la pregunta que tenemos para que nos, se comuniquen con nosotros Es sobre qué anécdota bizarra tuviste en relación a algún camionero o camionera Exactamente. no Haciendo Entra tendrá cualquier cualquier rubro busca mí tuviste alguna digo para poner el ejemplo no yo tengo una que me va a dejar bastante en evidencia mi problema de visión un día de mucha lluvia que yo no tenía puesto los lentes de contacto estaba esperando El al colectivo allá en mar de plata y por no ver Paré un camión paraste un camión una sí. escanaña Paré un camión y lo peor todo es que el, paro, el camión paró y se morilló y yo me hice medio la boluda ahí entre toda la gente que estaba ahí mirándome que no veía nada y que había parado un camión en vez del colectivo que tenía que parar, así que esa es mi anécdota, bastante bizarra y bastante sí, sí, vergonzosa la de, cosa. ¿verdad? demuestra tus problemas visuales que bueno, ya la compañera va a estar haciendo sus rehabilitaciones, ya lo está haciendo lo eh, sí, sí, no de sí. un soto o sea no, o sea una diferencia entre un Scania y el 202, hay una diferencia yo igual un... te digo que, bueno, yo está, estaba lloviendo, vuelvo a decir, estaba lloviendo sí, claro. tenía puestos los lentes era de noche, importante y bueno, yo paré... bastante atenuantes tiene para sí. yo sí, paré lo... le... las luces grandes así, yo paré luces grandes pensando que era un colectivo y no, sí. era un camión tenía ET Y también lo parabás, ¿no? Posiblemente. Bien. Buenísimo. ¿Vos algún alguna...? Sí, tengo tengo una anécdota. Fue extraña. Digo, ahora digo bizarra, pero fue como tenebrosa en su ah, momento. Ah, pa, papá, papá. Pa. Eso. Y... Sí. <risa> Por eso no se reía claro, no, sí, sí. ¿Fue, ¿La cuento ahora? O... No, de última lo podemos ¿La dejar sí, para ya la la dejándolo. Dejándolo. Una la anécdota gancho, tenebrosa ¿no? Entonces la gente ahí va a escuchar en su casa La señora y el señor Va a decir ¿Qué le habrá ¿Qué pasado le habrá a Sofía? Pasado? ¿Qué, qué, Algo tenebroso pero terrible, que ahora se camionero. ríe sí. eh, Bueno eh, Más adelante Sofía <risa> va a comentar Sobre esas cuestiones eh, Ahora nos vamos con un tema musical ¿Qué dicen? Como musical. para ir aflojando esto que es Oiga, oiga. Vos que me decís que mi vida es tan estrecha que no entra nadie más Voy a ver si puedo invitarte a pasar y que te quedes a dormir. vasquez.cultural.gmail.com Seguimos con Olga, Olga, por acá, por FM 106.3, Radio Nauta, en el Centro Cultural y Social y Político. Olga Vázquez. Vázquez. Estamos en el octavo programa, ¿no? Noveno. Noveno, ya. Nueve programa 9 ya. Increíble. Impresionante. Y la remamos, ¿eh? le ponemos onda, le <risa> ponemos onda, porque los días de julio y los días de junio también son fríos, así sí. que hay que ponerle mucha onda a todo esto. y Una onda cálida. Y es mejor mismo. para un viernes que escuchar a Olga Olga en su casa. Que escucharnos a nosotros. Claro. Está cenando, solo, y dice, ¿Qué, ¿qué hago? Tomándose un vino. Tomándose un vino. ¿Tomándose ¿Qué, un ¿Qué hago? Porrito. No sé qué hacer. También. Est me siento sola. Y bueno. He escuchado, oiga, escuchá, oiga olga. Olga, olga, acompañado. Muy bien, qué eslogan, ya ¿Sí está. <risa> Me sonó Luisa Delfino, ¿verdad? ¿viste? <risa> Estás solo en tu casa, Luisa <risa> te acompaña. Luisa, tengo. Eh, bueno, ¿qué tenemos hoy? Tenemos muchas cosas hoy. que tengo en mente, Cami? A ver, contame, Onza, ¿qué tenemos no. hoy? Primero, vamos a tener, vamos a hablar con la gente de la escuela de danza. Eh, como todos saben, y si no lo saben, la escuela de danza cerró hace un par de meses. Por problemas de edilicio, le clausuraron la escuela a los chicos que estaban estudiando, una que ya lo hemos repetido, pero algo totalmente Terrible. nefasto. Estuvieron que, acá los chicos. Estuvieron por acá. Contándonos al principio cómo venía la movida, y supuestamente iban a reanudarse las clases, por lo que se ve no pasó nada. No pasó nada. Así que hoy estuvieron tomando la, la escuela el lugar donde elguigio eh, físico que está la escuela que obviamente está clausurado y han hecho jornadas han hecho un montón de movidas en la ciudad de la plata y hoy estaban eh, hoyye están todavía ahí, estaban en, cortando la calle haciendo ahí una movida interesante con música así que van a venir eh, para comentarnos un poquito de qué se trata todo esto eh, cómo viene la, la mano y qué respuesta se le está dando desde el gobierno provincial a una demanda tan Eh, seguimos sosteniendo que es un derecho, digamos, no están pidiendo nada por fuera de, de lo ilógico, eh, solamente la posibilidad de poder estudiar, de educarse eh, desde la profesión que quieren, que en este caso es las, es las danzas tradicionales argentinas. Eh, después vamos a estar hablando... Sobre otra de las cosas, más allá de, del paro de Moyano y la disputa con Cristina, también se cumplieron este 26 de junio, 10 años de la masacre de Avellaneda. Eh, como todos saben, todas saben, eh, son la muerte de, de Darío y de Maxi. Eh, ahí se estuvo haciendo una vigilia al 25, con un montón de, de actividades culturales, intervenciones callejeras, estuvo interviniendo la, la estación... Eh, ex Avellaneda, hoy Darío y Maxi, eh, más allá de que por suerte a, a partir de la presión popular eh, se logró que la Cámara de Diputados vote a favor de que se le cambie el nombre, más allá de eso y de la votación del Senado del Diputado, esa estación ya tiene ese nombre en la cabeza del pueblo, claro, en la sí. de la gente no eh, así que es muy lindo se pasó, estuvo fresco acá estuvimos, algunos estuvieron, otros estuvimos estudiando lamentablemente Pero que sí, sabemos que estuvo muy lindo. Estuvieron tocando la gente de No Palidece. Es eh, Rally. Rally claro. Barrio Nuevo. Y bueno, un montón de, de actividades más. Eh, y el 26, la movilización al puente, que ya es conocida de todos los años. Y para todo esto, para comentarnos cómo está el tema este de... de no solo esto, sino, perdón. Eh, el, la problemática más grande es que lo que está pasando a partir de, de lo que pasó en los últimos los últimos días, el ex comisario de la bonaerense Alfredo Fanchiotti, eh, asesino eh, material del crimen, de la masacre en realidad, eh, que está condenado a cadena perpetua, eh, que todo esto está bueno comentarlo de que no fue eh, porque la justicia se movió, sino que hubo una presión de las organizaciones sociales en ese momento que se logró de que se los meta en cana de estos tipos. Hace muy poco fue trasladado al penal de Baradero. Eh, ese penal tiene la condiciones de ser de mínima seguridad, es casi sí, todo sí. es casi un spa. Claro, sí. tiene beneficios y aparte fue bastante chocante que se haya dado una semana antes, una fue semana apenas, antes. fue ahí sí. muy digo, provocador también. Claro, provocado. hasta qué punto es algo casual. Casual y no solo eh. eso, una semana antes estuvieron viendo las fotos sobre el asesino de Carlos Fontegalv en sí. el pen, caminando, caminando. Si nada, por Zapala. O sea, son un montón de cosas que Bueno, ahí en la bien. jornada estuvo el cuñado de Fuente Alba, la hermana de Luciano Arruga, hubo como varios reclamos así en relación a este tipo de cosas. No, la justicia no actúa normalmente como tiene que actuar si no hay presión social, que no debería ser así. La no, justicia no. tendría que actuar de manera justa, eh, más allá de que las organizaciones se movilicen para que eso pase. Sí, Pero bueno, sí. no sucede si... Si la sociedad no se organiza, parece que la justicia se, se, se la boruda. Sí, y sucede, eh, eso sí, sucede con los pibes. Con los pibes de, que vemos en la calle, que los pibes que están ahí. Ahí sucede muy fácil, se los meten en cana al toque. Rapidísimo. Muy rápido y no pasa naranja, ¿no? Eso es... No, además los abusos de la policía. Yo quería comentar, en Mar de Plata, hace cuatro días, más o menos... Salió un caso, un chico que, que la policía se que cagó a trompadas, escucharon los vecinos eh, al pibe que estaba gritando cerca justo cerca de mi casa y, y después las, las comisarías nos dicen, o sea, el chico ahora está en, en terapias se ve que, que quedó muy mal y, y la, las comisarías cercanas no se hacen cargo, que nadie vio nada, que no pasó nada y parece ser que había sido había un patrullero, lo estaban quedando trompados en los policías. Así que el abuso de la policía constante, ahora en el marco bueno, de los 10 años de, de, de Darío y Maxi, Y, Luciano, y Arruga, Luciano Arruga y tantos casos de, de gatillo fachi, de Fácil que estuvieron presentes también el 25 y el 26 sí. conjunto con el reclamo de justicia no solamente por el tema de fanchotti sino por el otro tema de los responsables políticos de la masacre de Avellaneda que la sí, están libres y, están libres dentro, del y nacional, dentro del gobierno hoy, nacional ¿no? eh, podemos nombrar Soria, Aníbal Fernández, Aníbal Fernández Sola no. eh, bueno, Soria ya, ya murió y principalmente Dualde, presidente de la nación argentina en ese momento, que no tiene ni siquiera, eh, el, el, o sea, tiene la cara rotés de salir ese mismo día diciendo que ese fue uno de los pocos casos que, eh, que tuvo tuvo juicio, tuvo castigo a los responsables materiales, diciendo como que no pasó nada, en realidad es, es, es toda una pantomima claro. y una acción política contra mi persona. Eh, algo lamentable y algo lamentable también lo que decía el padre de Darío Eh, la utilización de los muertos ¿no? Desde el gobierno nacional Terrible, yo he levantando. visto ahí un par de eslogan Y de figuras así Kirchner lado de Darío Max Era repulsivo Era, era... repulsivo, pero no, no era... solamente eh, Y esto, digo, eh, por lo no menos personalmente No solamente a, a aquellos que, que bancan este gobierno nacional Que creen que, que busca el, el cambio social Lo Más que sea Ahora, bien, eh, no se puede comparar nunca a un funcionario político que estuvo en el 2000 y en el 2001, que hoy dentro de su gobierno eh, estuvo responsable político, de, político de la masacre, con la figura de Darío y Maxi poniendo en el mismo lugar dos compañeros que murieron a causa primero de ser pobres, excluidos eh, y por ser militantes sociales en la calle. Eh, no sentados en una eh, detrás de un escritorio. Me parece que la diferencia está grande. Y me parece que es una falta de respeto no, no acá, solamente a hacia a la familia, a los militantes, a los compañeros que estuvieron al lado de él, verse en ese lugar. Eh, y por el otro lado, de que se sigue manejando de la misma manera, es que eh, se los quiso utilizar a los familiares eh, para levantar las banderas junto con el quinerismo. Se les prometió a los familiares de Darío y de Maxi de que se abran las causas y los, eh, los expedientes de la SIDE y no hubo una respuesta nunca porque porque más allá de que hayan en y diferencias políticas que bien se mostraron este fin de esta semana de que alguna vez están juntos y otras veces separados, eh, no se van a joder entre ellos. No, totalmente. Eh, eso está claro, digamos. Tengamos el discurso que tengamos, tengamos ni curso un poquito más piola, un poquito más de derecha, lo que sea, entre ellos no se joden. Es así, lamentablemente, pero también para hablar de esto un poquito Con un poquito más de autoridad en el tema vamos a estar charlando con el hermano Leo eh, Santillán vamos a charlarlo vía telefónica, nos vamos, vamos a comentar un poco de la mirada de lo que de lo que pasó esta semana qué pensó, bueno cómo está esto de de que la estación se cambie de nombre, y bueno, todo esto de, de las causas que se vienen dando que no hay una, una responsabilidad o está callada la justicia de... de para... Para los mártires del pueblo ¿no? mm. eh, bueno. Otra de las cosas que tenemos y También para relajarnos eh, Esto nos compete mucho a nosotros Por eso nos ponemos un poquito de evusivos eh, Pero también va a estar el Tata Sterke Acompañándonos Con su bloque de música latinoamericana Latino, Poniéndonos un poquito de sabrosón y cachengue A esta noche de viernes Y también va a estar, obviamente, nuestro amigo ya conocedor de, de soluciones, Horacio Tombolato, eh, nuestro vecino de, del barrio, que va a venir a bueno a plantearnos una solución nueva a problema algún sería? problema. Para eh, Y eso, estamos por ahora. Mientras tanto, la construcción del programa, ya lo hemos dicho, lo vamos a hacer entre todos y todas. Ustedes comuníquense. Eh, llamen a, lo, a las vías de comunicación que tenemos y disfruten de esto que es hoy ahora Nacionales. Nacionales, el mundo, el mundo. Cultura. cultura, deportes, deportes. fotorreportajes, fotorreportajes. audio videos, sí. marcha, www.marcha.org.ar Actualización de lunes a viernes, marcha. Marcha. marcha, una mirada popular de la Argentina y el mundo. Para cuando termine esta grabación, nuestro país habrá perdido una hectárea más de bosques. Cada 60 segundos en Argentina se tala una hectárea de bosques para expandir el modelo de soja transgénica. No podemos detener el tiempo. Detengamos entonces la tala. En 70 años perdimos el 70% de nuestros bosques. Si seguimos así, en 30 años no tendremos nada. Soja para hoy, hambre para mañana. Campaña Amuyen, espacio de organizaciones sociales y <risa> radionauta fm 106.3 radionautafm.wordpress.com fm punto wordpress.com Hola, Tatita. No. Hola, Gonzalo. Hola, Soti. Hola, Tata. Nuevamente, ¿Cómo estás? Hola, Camila. En un lugar, eh, estamos tratando de hablar en lugares, ¿no? pues estamos bastante apretaditos. Ya, ya como que tomó sintonía esto de del momento... Por cachondo. Ahí, este cachondo, calentimiento ¡Esta! Eh, Latino. Latino, eh, con esto de, de, de los distintos géneros que vamos pasando y que también... Ojalá, esperamos acá, tanto acá, que lo sentimos como del otro lado, pueda crear esta esta sensación de un poquito de calor ante tanto frío del ambiente. Che, y, y escúchame, una cosita como para para cerrar. Esto de, ¿viste? ¿Escuchaste de lo de nuestra pregunta bizarra del día, no? Escuché un poco la pre, qué esa. anécdota bizarra viste con un camionero o camionera, puede ser también. No conocemos muchas camioneras tratándose pero... el Tata tal vez conoció alguna vez una camionera o no Tata claro. eh, Anita... <risa> no eh, Anitta Bizarra sí fue con un camionero pero no fue eh, por ahí en el haciendo sentido, dedo pero, haciendo dedo que nos levantó y que bueno el tipo al parecer conocía todos los lugares eh, habidos y por haber y Y que le pintaba por ahí manejar con las piernas Y él preparaba mate mientras manejaba Y además manejaba un, Tenía como un, uno de estos llaman Para prender el fueguito Ahí adentro del camión Una garrafita, todo, y se armaba El, el mate ahí yo le digo nos vamos a matar acá Parar, no. Eran 40 kilómetros que el tipo dice, no, acá la ruta está llena de pozos y el tipo, imagínate, iba manejando con la rodilla, era una cosa medio fuerte, medio fuerte. fuerte verdad, bastante bizarra. Acá, por ejemplo, nos están se, se comunicaron con nosotros, está Clara Arivé, eh, por medio del Facebook, que con, que dice que las bocinas como musiquitas completamente nefastas, se ve que le saca bastante mucho eh, eh, como por ejemplo la cucaracha los cumpleaños felices los tipos tipo los sonidos del nokia que, nokia. Es, que yo le, le saca la cabeza se ve que se pone muy mal creo que te tendrá estará haciendo terapia Capaz con esto porque con fuerza resolver y después esto eh, me, me, que tiene que ver con lo que vos contás contamina andrés gali chios creo que se llama ¿No? se me complican las dobles de C eh, dice que iba para el sur no se tomó dedos, desde Neuquén hasta Bariloche y dice que le, lo levantó un camionero que le contó que hace dos días y medio que no dormía ah, porque estaba tomando y no estaba tomando mate este ni cerveza, nada con otras cosas Estaba tomando y que dice que en un segundo eh, No, y fue en segunda casi fundiendo el motor Casi 50 kilómetros y me preguntó si sabía manejar Porque él quería dormir ah, Había dejado de tomar Había sí. dejado de tomar, se, ve que se le bajó sí. el efecto claro. eh, estaba, estaba trabajando con la pala Pero no haciendo pozos Bueno, y Qué después bueno, estuve durante tuve el comentario, sí, sí, sí, sí, sí, sí, me fue como estuve pensando realmente. Es y después Enzo Birochio que dice que, que bueno, que el viejo es camenero y que no hay nada que decir eh que las que quieran, dice hacia arriba muchas gracias a los chicos eh, y a las chicas como clara no eh, también estaría bueno de ahí nosotros mandamos el nuevo facebook de oiga oiga del programa Hola. que se pueden hacer amigos y sin comentando y, y le invitan a otros amigos y amigas y así hacemos una cadena increíble y, en, en el, y okay. escuchamos mucho oiga o Ahora sí, vamos con... Yo lo quería comentar porque viste... Sí, sí, no, también vamos a ponerlo en sintonía. Eh, bueno, el primer dato que tengo hoy, antes de empezar, con esto de la cuestión de género que nos compete hoy, ah, es su tina. relación. Pero bueno, hoy en día que vamos a estar muy atentos, hoy se va a jugar mucho, se hace muy didáctico. Primero un dato. Hoy, entre hoy y el 3 de julio, es la fiesta nacional del porro. ¡Ah, Bien, ¿dónde...? En el pueblo de San Pelayo, en Colombia. Ah, la... Sí, colombiano. Cuatro <risa> de porro. Ahora bien, pero que no nos imaginemos para el distraído estaba del otro lado diciendo qué loco, me voy a San Pelayo, no sé, me busco un mapa <risa> que me lleven ahora, en avión. En camión. haciendo En de camión. O lo... oh, la señora indignada paladina... De la indignación diríamos que digan no estos chicos sí mira vamos a ser claro nos gusta la marihuana pero en este sentido vamos a hablar de un estilo musical eh, mayor de, de co propio de colombia que se llama el porro para contar un poco de lo que es el porro bueno es un género eh, que surge ya hace bastantes años desde la época precolombina Eh, los géneros generalmente en, en, en, Uno dice, bueno, música colombiana Y bueno, lo ve en general Dice, bueno, por entre Totó Y algún otro estilo, tienen una diferencia Juanes nada que ver Pero Juan bueno, bueno claro, eh, es Shakira, es Shakira, Shakira también Pero bueno Pero mucho lo, lo con, el no, ¿no? con el porro no, ¿no? Yo lo veo más con, el, con lo que <ríe> con toma una... El camionero, el camionero de <ríe> sí. A Juanes no Digo, qué sé yo Bueno, sigamos, sigamos, sigamos El porro Va Volviendo, ¿no? Además sigamos tenemos que hablar por. del porro, gente eh, Como en general mucho lo que es la música colombiana característica Es que los géneros generalmente musicales Valga la redundancia, ¿no? Como esta, esta, esta trabada de palabras eh, Se corresponden con una zona geográfica O sea, está la, la parte de la música andina Está la, la música más de las costas, atlántica eh la, la zona amazónica y tienen distintos géneros. Que vamos a decir no varían demasiado, varían muy poco, pero, pero si sí tienen nombre. una regambre, ¿no? con esto de las distintas influencia. En lo que es el porro en general está en la costa en lo que es la parte de la costa andina y más o menos lo podemos sacar hasta lógicamente. Colonización de por medio, esclavitud de por medio, lo que se ha mezclado ahí es lo español, lo africano, y lo propio de los pueblos originarios colombianos, más que nada de los pueblos en la flauta y en las gaitas, eh lo, lo africano la, la, la percusión y desde de los españoles se tomó el uso de algunos instrumentos europeos como son la eh, guitarra, la guitarra, el, la guitarra, guato, el, el bandoneón, el, el bandoneón, el acordeón, el acordeón más que el bandoneón. Así que bien decimos que igual es un estilo de origen precolombino, o sea, imaginemos viejo, Ejo, es muy viejo pero antes se caracterizaba más por el uso de gaitas, o sea, eran como de distintas orquestas, coros de gaitas, no la gaita que imaginamos, no es la gaita escocesa, no es la, gaita escocesa no. la que usa el no. portero de la escuela de parque esa no, no. esa mismo no eh, que en grupo perdón, de, auxiliar de gaita, docente de gaiteros, pero... que una vez que estuvo todo esto del tema de la, de la colonización y la esclavitud, empezaron a agregar distintos instrumentos se hacía mucho cantado se hacía mucho con las palmas eh, pero originariamente era nada más que eh, grupo u orquesta de gateros la palabra porro a que hace referencia además de la marimba la marihuana maría y todo y el paso y todo lo que nosotros conocemos acá en colombia y bajo diciendo un estilo musical eh, se utiliza eh, se utiliza para nombrar a lo, a lo diremos a con lo que se le pegaba un tambor o sea, y era el porrazo ¿No? O bien, eh, también dicen que era un tipo de tambor Que era el porro porrito Que hay que pegarlo Y que pegaba bien <risa> ¿Cómo pega el porro? Una cosa así ¿Cómo pega el porro? Si, sí, ¿cómo pega el porro? Depende Claro ¿Viste? Si era con, la, con el coso ¿Cómo pega el qué porrazo? Eh, bueno, ahora vamos con los distintos músicos bueno, Dentro de los músicos, o los artistas vamos a mandar pues si no es como que nos vamos a poner acá y nos vamos a enredar sí, en entre, esta conversación En, en doble, lo, sentido, doble sí, sentido nos enroca como seres humanos La cosa es, uno de los principales músicos dentro del género Y dentro de otros géneros también como la de la cumbia y, y otros géneros propios eh, colombianos que son además de la zona andina Es de la zona, zona perdona atlántica, la costa atlántica es Lucho Bermúdez. El maestro Lucho, le decían. ¿Qué dice que es El maestro Lucho murió en el 2002. Ah, En 2002 murió el maestro Más Lucho. No hace tanto. No hace tanto. Nació en el 2000... Eh, en el, el, 2000? el... 2001. <risa> <risa> Su popularidad nació en el... No. Lucho nació en el 1912, o sea, 100 años. 100 años. Y tocando, 100 dicen años. además. Cien años, años tocando, dicen que tocó hasta, hasta... Fue el porro. <risa> <risa> <risa> eh, empezó a tocar a los cuatro años un flautín. Lo había enseñado el tío a tocar eh, y de ahí empezó todo su interés musical. En <risa> el año 39... ¿Cómo seguimos bueno, hoy el, con esto? El, doble, el <risa> tema del doble sentido. Es, es... Formó su primera orquesta, que se llamaba la Orquesta del Caribe. Y bueno, lo que hacía lucha era viajar por los distintos pueblitos costeros y tratar de adaptar las distintas canciones con la orquesta que tenía él. Miren, este tipo, bueno, después viajó para Europa, tuvo contratos acá, sacó el porro de Buenos Aires también. Como que el tipo fue el porro de todos los lugares y iba sacando. Y... Fue uno de los primeros en llevar a imponer en partituras las distintas canciones que provenían de las distintas costas o sea que muchas canciones pudieron recuperarse no en ese sentido y de sus viajes de tantos sus viajes hubo uno donde él vio a una negrita descalza en una bailando en las cumbiambas uh -huh. de las comunidades negras en un pueblito pueblitolla se llamaba maría la baja se llamaba ya no se llama más así. Habría que ver si sí. esos polios eso existen, después con toda la modernización de por medio y las nuevas... Pregunta capaz que acá... No, ¿no? realmente no. no. Eh, fue, que... error, fue un error eh, de, de vocablos, de tiempos verbales, ¿no? De, Debe existir María la baja aunque sea en el recuerdo. Eh... Perdón, Adivinen perdón. cómo se llama. <risa> Estoy bastante tentado con <risa> Nada, El bueno. tipo hacía, hace el porro, ¿no? Imagínense cómo se llamaba su primer éxito. El Por. Prende la vela. Oh, ¡Ay, yeah. yeah, uh. Un groso, la verdad. Eh, así que uno si podemos escuchar escuchar un poco de Dale, acompañado de un porrito. Oh, my God. la canción acá del maestro Lucho Valdés eh, que en paz descanse Lucho, seguramente la estar pasando bien donde esté. Eh, maestro para mucho y ese tipo tocó con muchísimos músicos. Y por ahí veíamos esta esta relación no uno sonaba conocido, digamos el, el ritmo, bueno, si entré esto una cumbia. La diferencia por eso mínima, son de uno o dos instrumentos que quede claro por ahí Sí, es un exponente del porro y este no es tal vez el eh, es, no sabemos si es el tema más eh, de mayor referencia no lo que tenemos que tener en claro es justamente que muchas veces los géneros musicales algo que va como va a repetir eh, sí. los géneros musicales tiene que ver más que nada con el lugar o la zona o sea por ahí es un género muy similar pero eh, como bien distintas zonas tienen distintas denominaciones a partir de Y sí, así. y alguna diferencia <coughs> deben tener Es como los quesos, más o menos ah, ¿Entendés? Vos te, ¿por te por comés no un no, roquefort en... Porque vos te comés un roquefort O te comés un bleu de avernier O un bleu de blés Y son tres quesos azules Que vienen de distintas regiones Pero los tres tienen sabor a roquefort ¿Me entendés? Lo que se prioriza ahí Es la base Es la base donde está hecho ¿Me entendés? Bien. Vos también te comés un gorgonzola en, en Cosi lo ve y decís, dame Roquefort, y no es Roquefort, es español, es una relación por ahí un tanto rara Podrías venir a hablar un día de queso, de queso. porque se ve que sabe bastante Y realmente soy muy aficionado al, al, al queso, realmente al me gusta queso. mucho, eh, por lo cual también me he informado Y ayer cuando pensaba esto dije, bueno y los géneros son como los quesos más o menos si fuera famoso realmente sí, hay, una base, hay una, una base de música negra eh, que se ve muy bien en, en la mayoría de los países de Centroamérica claro. y de esa zona que es lo que hablábamos la otra vez el calor sí. qué tiene que ver con el calor a mi no, no me cagan en Ushuaia no hay eso en Colombia que te morís de calor hay ¿no? tal cual tal digo igual. yo capaz no, tiene, tiene que ver debe para mí. Eh. Que todo es como más caché. El, ¿sí? el calor, el cozo. Co sí, en cambio, los alemanes son, por ejemplo, personas más frías. ¿O no? Sí. Yo he hablado eh, con alemanes. Eh. ¿Y son fríos? No, no, y me han comentado eso. Como que se extrañaban de actitudes de personas de acá, por ejemplo, en los carnavales. Como que llamaba mucho la atención esa cosa. Que el, toqueteo, que ver, eh? sí. el toqueteo. Sí. El toqueteo que... El eh. contacto, así como... Sí, yo creo que el calor debe tener que ver. Y más el porro. Y el porro de un... calor, claro, el calor. como una Es una buena combinación El porro de la porque... música, ¿no? El porro crece <risa> Ambos porros, digamos. colombia Para ser sincero, ambos porros con calor Es sí. una buena mezcla <risa> eh, seguimos. Eh, sí, sí, sí, seguimos Vamos a pasar a otro artista A otra artista <risa> Colombiana colombiana también Tal vez mucho más conocida últimamente se hizo muy conocida, tocó acá cuando se hizo el festival del Bicentenario y también cantó le canta latinoamerica con Calle 3, entonces y con él como ese tema que ahora todo el mundo lo canta, lo canta, lo canta y ya está cansa de escucharlo tanto claro, en escuchan mi eso personal, y militan desde su casa con 678 si, sí. <risa> ah, <risa> palazo Toc. No me diría tanto la vida <risa> de otro, pero sí en la realidad que como que bueno, desde ahí nació esta personita llamada Totolamponcina, hace sí, un año y medio. No. Digamos. Tiene sus años, tiene, tiene su carrera, arrugas. tiene su, su, su, su trayectoria, su reconocimiento, pero por ahí acá como que, que impactó eh, hace pocos años, también con, con la cumbia colombiana, medio que también una de las una artista que ha traído la cumbia colombiana. Algo para contar un poco de Totó, bueno, que es cuarta generación de una familia de músicos que en 1964 ella conforma un grupo musical con su familia. Qué lindo es tocar con tu viejo, tu hermano que una familia bailando? Yo tocó cosas a mí, toca la pandereta vos te tocás. <risa> en el 82 <risa> acompaña a García eh, a Gabriel García Márquez a recibir el premio Nobel de Literatura y oh, oh, Tot tocó. Ah, mirá. Ah, muy bien. Totócol Totólo tocó To to Estudió en la Universidad de la Soborna en París Fíjense, ojo con Totó te... De la Sorbona paquetas. De la Sorbona Está formada es Cualquiera Está formada. Pero también estuvo en institutos en Santiago de, Cu en Santiago de Cuba y en La Habana lo cual tiene ese mitimiti, -miti, ¿no? También eh, eh, su ya parte la... bueno. piola sí. Una persona completa Completísima Bueno, y también decir que bueno, en el 2002 fue nominada al premio de Grammy al Mejor Algún Tropical. ¿Lo no lo ganó, no tuvo la misma suerte que tuvo Omar Aportuondo Omar que se lo llevó en el 2009. Ella no, no le ganaba el Grammy. ¿Quién lo no ganó, ganó, sabés? No. Ese mismo año no te podré decir. Eh, o para la... No podés inventarlo. <ríe> Podría inventar pero sería un error al periodismo eh, y andar inventando el hombre así que bueno vamos con el tema el sucedillo tema que es se llama los sabores del porro ah uh. Me sabe a yucar y no sasar Conja en asientos de chicharrón eh. Mi porro me sabe A bollemoro Volvemos con el segmento del doctor Licenciado de Música Latinoamericana, ah, Matías Tata Starkey. Okay. Me siento sumamente halagado por por tanta presentación, la verdad. Eh, hay como usted no, igual, que nadie lo venga a reclamar, ¿no? <risa> eh, o que venga a pedir prueba, pero pero bueno, mientras si tanto son trastanto muy legales para el gobierno provincial, entonces. <risa> sí, sí. ¿Puedo ser senador, entonces? Sí, sos senador. Somos, en este momento sos senador. Somos todos senadores. Qué bien. Bueno, realmente me siento muy feliz. Oh. Eh, un ratito que iba a tirar y que no me quería olvidar que me encontré con gente de la tierrita en esta sintonía que estamos pasando en eh, música colombiana. Que iban a... Me dijeron que avisen, por favor, eh, que este sábado van a estar tocando en el Estudio Bar a partir de las 23 horas. Uh -huh. eh, pero... Con otra de las bandas que tiene alguno de sus miembros, que es la de Dario Valdés. A una fiesta de música colombiana. Ah, mira Justo. Justito, oh, justito. ¿Casualidad? Son las casualidades de la vida, ¿viste? Uno buscando, uno... Para seguir una, una sintonía de casualidades, ¿no? Uno busca... Yo puse a buscarlo el porro, descubrí que hoy hay una fiesta nacional que ese el mismo día. Y hoy me encuentro con la negra, una de las chicas de la tierrita, que me cuenta que el sábado ocurre. Entonces... Se o que Pudimos cerrar bueno. hasta con un eh, hasta con un chivito, ¿no? Tirar un informe y de última también para que la gente se entere, lógico. Bien. Bien. Así que Así ya saben, mañana sábado, ¿a qué hora? Tata, otra vez Repit a partir sábado. de las 23 horas, entrada, ¿sabes? Entrada precio de estudio bar, sí. seguramente Sí, bien. Entre 10 y 20 pesos. Bueno. Igual ah, no. para pasarla bien en música colombiana. Tenés un plan hermoso para hermoso, el día sábado, hermoso. para escuchar y para calentarte un poco el corazón y el alma, escuchando música colombiana en el Estudio Bar, de la mano de La Tierrita y... No, de La Tierrita no. Ah, no es La Tierrita. No es la, la Adelio la Adelio es La Adelio Valdés. Hoy me encontré ah. con gente de La Tierrita ah. que a su vez toca en La, la Delio Valdés. Bien, claro, es no, que bien entendido, pensé que había tocado... Disculpen por ahí acá y no, del otro lado, favor. vamos a dejarlo por ahí ponerlo más en claro. Sábado 23, or, eh, 23 horas... Eh, en el Estudio Bar en la Delio Valdés 41, 41, Vamos a, eso, a, 8 entre 41 y no 42 la dirección la Delio Valdés junto a otras bandas y una noche de cumbia colombiana buenísimo eh, nos eh, también le decimos a la gente de que eh, por ahí hay una banda independiente que tienen o alguna actividad que van a hacer en, en las semanas eh, que se pueden comunicar con nosotros nos mandan la información y nosotros en el momento de la de la uh, agenda semanal, le vamos a pasar sin más el, el, el, la propaganda, la publicidad de, de la actividad que estén haciendo pueden ser muestras de foto, teatro, lo que quieran así que ya saben se si comunican con nosotros, lo pueden hacer a partir del teléfono 512 1690 o a partir de las vías de comunicación del Facebook que puede ser por medio del Facebook de olga vázquez o también, en este caso tenemos hoy Facebook del programa que es... Estrener. Oiga Olga Vázquez Facebook Facebook Facebook Y por Twitter Que es Oiga Olga Oiga Olga Muy bien Y ya Muy tenemos bien. bastantes Agregados a... ¿Cuántos amigos tenemos Gonzalo? Te tiro Te tiro sí. Eh Oh, mire, por, ej por ejemplo, ahí nos está saludando Miquima de La Matanza que nos, nos comenta ¿Cómo andan cumpas? Acá escuchándolos de La Matanza los felicitamos por el gran, genial, magnífico programa. ¡Esa! No, de genial, ¿Sí? magnífico lo agregué yo, pero yo creo que lo va a pensar. Bueno, tenemos ah, mucha buena ah, ahora. Abrazo para todas las compañeras y compañeros de La Plata ¿No? Otra vez, y ahí de, la compañera de, de La Matanza que vienen laburando un hacen un laburo impresionante. La gente de La Matanza, ahí laburando firme todos los días junto junto con nosotros. Nosotros de acá, ellos de La Matanza. Les mandamos un abrazo, un abrazo gigante. La verdad es que no sé cuántos amigos tenemos. Eh, teníamos 200... ¿200? 123. 123 agregando... Más o menos el número que tiraba o sea, ¿lo y con 123? 123, un montón Así que les agradecemos a todos Es como y a medir el todas. rating, más o menos ahí. Sí, Y que se comunican con nosotros bueno Buenísimo Tiemble a Roberto Carlos con esto no. vamos a ah, tener un Si seguimos de así, vamos un a tener más de de amigos Si, sí, aparte si uno quiere redondear Somos Totalmente objetivos con la información Porque Objetivo. estamos diciendo 123 No le metimos un 150, un 200 Una 23 decir. y medio tampoco. Medio como que por ahí lo que hizo Moyano En el último acto Que tiró un 60.000, 70.000 70. claro, nah, no. Una prox Siempre para arriba, está bien igual Pero eh, nosotros objetivamente la información Esto es lo que tenemos hoy Ahora nos vamos con un temista musical Nos despedimos Tata, muchas gracias por venir Te esperamos gracias el viernes que viene Obviamente Vas a venir el viernes que viene Obviamente, siempre Bien. firme todo el pueblo, como crónica Bueno, muchas gracias Tatita Nos vemos gracias. la semana Adiós. 10 de la noche. Orgía de vegetales. Radionauta. FM 106.3. Sembrando cultura, cosechamos libertad. Oiga Olga. Olga Holta. Mucho, muchas gracias, Tatita, y le agradecemos. Eh, esto el noveno programa de hoy. Hola, hola. De la, después de una sema, semanita muy excitada, como dijimos eh, en el comienzo del programa, eh, lo prometido es deuda. Eh, más allá del conflicto de Moyano y Cristina, también se cumplieron los 10 años de la masacre de Avellaneda. Eh, mucho para decir es lo que o por lo menos lo que hemos dicho a, al principio, eh, recordamos a los compañeros de Darío y Maxi de ejemplo de solidaridad, de ejemplo de lucha de ejemplo de compromiso eh, y lo tomamos a partir de eso rompiendo un poco con la falta de respeto de algunas eh, organizaciones políticas que lo pusieron, hemos visto de afiches, con la cara de de Darío, Maxi y al lado de la cara de Kirchner como si fueran sí, tratando de la utilizar ¿no? las figuras claro. de ellos para... Claro, y recordemos que Kirchner se murió un paro cardíaco a los compañeros los mataron la policía de un tiro claro. por la espalda eh, la diferencia es grande y me parece que por lo no menos teniéndolo un poco de respeto a los los a los vecinos a los compañeros como también a la gente a sus familiares, ¿no? porque queda como eso eh hoy, ahora, en este mismo momento estamos comunicándonos con Darío darío eh, con Darío, perdón con Leo, eh, disculpen con Leo Santillán, el hermano de Darío eh, que, bueno muchas gracias por por hablar, por, por comunicarte con nosotros hola Darío, ¿cómo estás? le Leandro, perdón Disculpa. hola, ¿cómo estás? no, no hay problema Sí, la, la, lo que pasa es que por ahí nosotros hoy comentábamos a la gente de todos estos errores y, y fallidos de alguna manera es porque nos sentimos muy apegados con esta causa, con este reclamo de justicia eh, por los responsables políticos que hoy están libres y también porque lo llevamos muy adentro y porque nos sentimos muy indignados con las cosas que han pasado durante esta semana eh, por ejemplo con los afiches que se estuvieron viendo en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata Eh, de organización esquinirista poniendo en la misma altura a Darío, a Maxi y a Néstor Kirchner ¿no? eh, vos como lo ves a eso, como lo sentís ¿Qué, qué es lo que sentís a la hora de ver esos carteles y a la hora de también de saber de que por ejemplo lo que está pasando con los asesinos que los mandan a una casi a un spa de cárcel y que también estén los responsables políticos libres y seguir siendo funcionarios de, de este gobierno y bueno la verdad que no la primera noticia fue ya hace dos semanas ¿no? de, de lo que fue el traslado del asesino no sí eh, y fue realmente indignante no porque si bien nosotros seguimos veníamos pidiendo justicia por los responsables políticos ¿no? ya desde bueno ya die años ¿no? que seguimos pidiendo eh, acompañamos el juicio de fanchotti Acosta, no Eh, para que la justicia no actúe solo por sola porque sabemos cómo funciona no claro. así que la verdad que, que totalmente indignado no fue de entrarnos de la noticia de fanchitascotas fue eh, un cachetazo fue fue como una provocación no eh, en el medio de eso no nos terminamos de de, de, de, de digerir todo toda esta noticia no y como decía bien vos no nos encontramos con la figura de de Darío de Máximo al lado de Néstor King en, en las pancartas campeón en toda la ciudad eh, y no solamente eso, eso fue el 25 de junio no el 26 de junio ahí la presidenta hablando y y, y, y, y dándonos su solidaridad no la verdad es que, que una solidaridad que, que nosotros no necesitamos no porque nosotros no queremos que nos, nos manden saludos ni adhesiones claro. digo, de estos personajes ¿no? que que no solamente no han investigado nada, como se había comprometido su marido, ¿no?, Néstor Kirchner, en el 2004, cuando fuimos a la Casa Rosada para ver qué iba a pasar, ¿no?, uh -huh. porque había dicho que iba a investigar, caiga quien caiga y cueste lo que cueste, sino que lo encontramos con que, bueno, ya hace muchos años, ¿no?, que muchos de los responsables políticos que nosotros señalamos ocupan un cargo, ¿no? Así que imagínate vos, que no solamente es el golpe de Fanchetti y Acosta, sino también de cómo estos personajes, ¿no? Por tener un poco de prensa, ¿no? Eh, el día del 26 de junio cuando estamos haciendo el acto, un rato antes se puso a la época uh -huh. nacional, ¿no? Y nosotros seguimos denunciando todo esto, así que la verdad que eh, son varios golpes y la verdad que parece que, que, que nos meten el dedo de la llaga, nos mojan la oreja, digo, todo esto parece una provocación, ¿no? Así uh -huh. que parece, ¿no? Es una provocación claramente, pero sí, sí. bueno, nosotros... Contrario a quedarnos, eh, digo, el dolor de saberlo de Fanchetti a costa, dolor, bronca y las ganas uh -huh. de, de, de muchas cosas, ¿no? Eh, contrario a quedarnos quietos, no, nos moviliza más, ¿no? Así que... Y así fue... ...por todas las cosas, pero firme y con convicciones de que tenemos que seguir luchando. Sí, y así fue como se presentó el 25 del el 26, eh, la gran cantidad de gente que estuvo ahí reclamando por la justicia, por por por cárcel a los responsables políticos también, ¿no? De la masacre de Villaneda, que eh, se olvidan nuestros funcionarios eh, de que también nos eh, hubo una mano que apretó el gatillo, pero hubo una decisión de arriba que lo ordenó eh, y que aún están libres. Por lo que tengo entendido, el acto también estuvo en consecuencia de eso, acompañando acompañándolos ustedes a los familiares, a familiares y también compañeros de Darío y de Maxi, un montón de otras familias como el caso de Luciano Barruga, Kiki Lescano ¿no? que como que lo siguen acompañando y que siguen mostrando de que hay una decisión política de matar a los al pobre, al pueblo y y dejar libre a los que tienen plata y a los que tienen el poder Sí, la verdad que que lo que fue el otro día se, digo, se nos está dando un panorama bastante fuerte ¿no? con respecto a o un desafío ¿no? con respecto a a estas, digo, a estas luchas que cada uno viene encarando por su lado, ¿no? Digo, Darío y Maxi, Carlos Fuentealba, eh, Mariano Ferreira son casos bien emblemáticos, uh -huh. pero, digo, también esta cuestión del gatillo fácil, ¿no? Lo que pasa en los barrios, que nosotros con, el, con la cuestión de la presentación del libro y el documental hemos tenido oportunidad de ir por varias provincias, ¿no? Y vemos que los casos gatillo fácil que bien sabemos que siempre existen ¿no? La verdad que cuando uno empieza a recorrer provincia, no yo estuve en Mar de Plata, estuve en San Luis, eh, eh, mi viejo también en Jujuy, ¿no? no son casos que, que que no salen por arriba, ¿no? Uh -huh. eh, pero son cuestiones latentes y lo que a nosotros nos parece importante, ¿no? Y digo, como como a nosotros también en esta cuestión de poder pedir justicia por, por las causas de Darío de Maxi, eh, nos obliga Eh, y nos pone el desafío de tener que juntarnos con todo ¿no? Eh, y digo, no sé eh, sí, si pa. es en buena hora, ¿no? Pero digo, lo que no ha pasado no nos obliga, ¿no? Uh -huh. Recordemos también que hace tres semanas se vio al asesino Carlos Fuente Alba que lo que pasa con Fanchetti y con Acosta faltaba ratificación de la sentencia, ¿no? De lo que es la Corte Suprema. Lo que pasa con Fuente Alba eh, tenía la ratificación de la sentencia, ¿no? De lo que es eh, la Corte ahí de Suprema de de de Noquén, ¿no? De la Corte, sí, de la Corte Suprema, ¿no? Tenía la ratificación de la sentencia y aún así se lo vio caminando por las calles de Noquén. Sí, así que nosotros votamos todas las instancias, ¿no? Sabemos que la principal instancia es, eh, eh, la, acompañando de movilización, ¿no? Uh -huh. No nos quedamos tranquilos, pero sí, bueno, muy importante lo, lo, lo que han lo que se ha producido, ¿no? Creo que en estos 10 años se lo recordó a los compañeros conjunto con un montón de otros compañeros y compañeras que han caído de un arma de, de un policía o de, de la injusticia de, de económica de un, de un sistema que, que mata a millones y que de alguna manera nadie lo dice. Me parece que eh, nosotros hoy estábamos comentando lo lo indignado que estábamos, pero también lo feliz que estábamos a partir de lo que se ha logrado, como por ejemplo el tema de la estación de Avellaneda, que otra de las cosas que se viene hablando, que se ha cambiado el nombre, que por lo no menos se ha cambiado el nombre a partir de la movilización, a partir de la apropiación de ese espacio de los movimientos sociales, no y de la gente y de los vecinos, que más allá de, de que han votado, en hoy nos enteramos que que la Cámara de Diputados votó a favor para que se cambie el nombre, que la estación de Avellaneda lleve el nombre de Darío y Maxi. Todos y todas las que hemos viajado por el Roca sabemos que esa estación hoy y hace mucho tiempo se llama Darío y Maxi. Y eso me parece que es eh, gracias a ustedes, que no olvidan, gracias a las organizaciones populares que tampoco olvidan y a, que acompañan y un montón de gente que, que sigue peleando para que la memoria no se pierda y para que los responsables estén en cana y en el lugar que tienen que estar, ¿no? Sí, tal cual, tal cual decís. Bueno, nosotros creemos que esta lucha que venimos llegando adelante no no es solamente gracias, sí, entendemos y sabemos que eh, eh, digo, es importante la presencia, no tanto mía, yo como hermano de Herido, como la presencia de mi viejo, uh -huh. como la hermana de Maxi, ¿no? Eh, también entendemos que toda esta lucha que se ha venido yendo llegando adelante tiene que ver con, con bueno, con las organizaciones, con las movilizaciones, ¿no? Eh, y la verdad que como decías vos, ¿no? Esta lucha que digo, el cambio de nombre de la estación es parte de una lucha en donde seguimos exigiendo el juicio y castigo a los responsables políticos, a los materiales, ¿no? Son diferentes caras de, de, de, de una misma lucha, ¿no? Que tiene que ver con Darío y con Marx y tiene que ver con lo que pasó el 26 de junio, ¿no? Así que Eh, yo personalmente no te puedo decir que contento ¿no? porque digo no. Eh, fue realmente indignante digo, no voy a poder disfrutar el cambio de nombre a la estación cuando logramos meter, meter a los responsables materiales donde tienen que estar y en donde sigamos la lucha por los responsables políticos ¿no? sí, sí. Eh, así que yo creo que un paso malo lo tomo con, con, con, con cautela ¿no? porque la verdad que, que es muy indignante ¿no? lo que no ha pasado eh Y bueno, también decimos que no fue casualidad, no, a unos días del 26 de junio, los 10 años que eh ya 6 años de lo que fue el juicio a Francetti Acosta, que estén casi en libertad, ¿no? Eh, como que no da mucho para pensar, ¿no? Pero bueno, nosotros hemos estado en el Congreso también, seguimos exigiendo, ¿no? Damos, nos paramos en toda la lucha, uh -huh. eh, aunque estamos con mucha cautela, ¿no? Ahora estamos viendo cómo vamos a seguir todavía, ¿no? Eh, hace unos días pasó el 26 de junio, Paramos la pelota un poco, pero ahora se nos presenta el desafío de cómo nos vamos a mover. Sí, eh, lo más importante, lo del nombre de la estación, eh, lo que quería remarcar era que ya el nombre existe. Eh, más allá del voto de la Cámara de Diputados, que lo vote el Senado quien sea, esa estación se llama Darío y Maxi a partir de la lucha popular y a partir del recuerdo popular digamos de los compañeros para esto para como vos bien decías eh, no cruzándonos el brazo, no decir que está acabado sino que esto va a terminar y no va a ser impune eh, este caso cuando estén metidos en cana todos los responsables políticos desde sora hasta eh, Dualde pasando por Aníbal Fernández y todos los responsables políticos que hoy están dentro del gobierno entre comillas progresista de, de Cristina También, otra de las cosas indignantes de la semana, eh, más allá de, bueno, de la disputa de, o el acto de Moyano, eh, también otra de las cosas indignantes fue cómo se dirigió la Presidenta a, o cómo generó un día de luto por la muerte, por un accidente de los gendarmes, cuando, como vos bien decías, hay tantos casos de gatillo fácil en, en, a nivel nacional Hay tantos casis de injusticias, digamos, a nivel nacional y eso no tiene ningún recuerdo en los diarios argentinos ni en la televisión argentina y tampoco no hay un día de luto para esos días. Por suerte hay radios comunitarias, hay radios alternativas y, y organizaciones y ustedes que levantan la bandera de, de Darío y de Maxi, como también de, de Mariano, como también de Cristian Ferreira, como también de Luciano Arruga y de tantos otros y tantas otras que nos tienen en memoria, no tienen... ...conscientes de que... ...que, que esto hay que seguir peleándolo... ...que no podemos aflojar... ...y que está en nosotros que esto... Eh, ...tenga un final... ...por lo no menos cercano a lo feliz... ...y que se meta en cana a los responsables... ...verdaderos... ...los de guantes blanco que no se... ...ensucia las manos para... ...para, para matar a la... al ...en este caso a Darío y Maxi... Eh, ...no sé... ...la verdad que yo... Eh, ...es un caso que me conmueve mucho... Te agradezco eh, profundamente que hayas eh, que hayas atendido y que nos des un ratito de tu tiempo para, para mostrar a la gente que nos escucha eh, que esto sigue y que no hay que aflojar y también invitar invitarlos a todos y a todas a que participen de todas las acciones que se vayan haciendo durante todo este tiempo. Sí, sí, la lucha sigue, ¿no? Eh, lejos de poder dar un respiro ahora tenemos que organizarnos para ver como seguimos ¿no? así que, bueno, vamos a ver qué, qué, qué vamos a charlar ahí porque tenemos que juntarnos y esto no vamos a hacer que quede así, ¿no? Como te decía hoy lejos de quedarnos tranquilos, estamos con las convicciones más todavía, más fuerte ¿no? de que tenemos que salir con, a pegar más duro, ¿no? Uh -huh. Y a seguir más de cerca la justicia y no dejarla descansar ni un poquito ¿no? O no dejar de, de estar mirando lo que hace porque si no, pasan estas cosas que han pasado, ¿no? Que no son aisladas que no son casualidades uh -huh. y que tiene que ver con, con, con muchas cuestiones, ¿no? Digo, están tratando de instalar o de garantizar la impunidad que no pudieron en un primer momento, eh, no uh -huh. solamente de Fanchetti acosta este es un ensayo creemos nosotros, en donde si dejan libre a estos dos asesinos estos dos hijos de puta eh, ¿qué carajo va a pasar con todos los demás casos que, que tienen menor resonancia uh -huh. política, ¿no? O, o que no son no salen a la luz pero creemos, bueno, que, que, vamos, que hay que seguir luchando ¿no? con más fuerza, así que Bueno, el tema lejos de que pase, la vamos a seguir peleando, ¿no? Bueno, sí, seguramente nosotros desde acá, siempre levantando las banderas eh, de Darío, de Maxi, de todos y todas aquellos que han se, eh, que han caído por la mano de, de los poderes. Eh, muchas gracias por, por atendernos, muchas gracias por estar acá hoy en Oiga Olga, en Radio Nauta por, y en la Ciudad de La Plata. Muchísimas gracias y nos veremos en la lucha. No, gracias a usted por seguir difundiendo esto, ¿no? Que el 26 de junio no solamente sea una conmemoración, sino que nos marque el camino de cómo tenemos que seguir, ¿no? Así sí. que gracias por seguir difundiendo todas estas cosas que son tan necesarias, ¿no? Sí. Eh, un, un abrazo grandísimo, ¿no? Lejos de, o oh, más allá de estar cansado, eh, nos sigue sirviendo. Así que le mando un abrazo, digo, de parte de mi viejo y de todos los compañeros. Eh, yo estoy eternamente agradecido, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, nosotros te agradecemos y nos vemos en la próxima, Leo. Dale, listo. Un abrazo. Chacho. Estás perseguido Por algo bueno o malo Que en la vida has cometido Mira de reojo por la esquina A ver si la luz mala ya ha pasado Sube la vereda Piensa que está solo soy regalado Y se va Paso lento Transpirando libertad Con los sentidos Bien atentos Listos para disparar Y empaparás de sangre la tierra que te han regalado Y seguís viviendo las noches de un suburbio helado Con estrellas escondidas por nubes de Santiago Y empaparás de sangre la tierra que te han regalado punto Sigue siendo bonito al fin Brillar en el amanecer es un bonito juego y tú lo sabes que brillar en el amanecer sigue siendo bonito al fin El sol, en ti E ir bailando en una nube añil De sabio mezcal Así como ríes, Así como ríes, ríes Sigues en mi vuelo en Brillar en el amanecer es un bonito juego. Brillar en el amanecer sigue siendo bonito al fin. Brillar en el amanecer es un bonito juego y tú lo sabes. Brillar en el amanecer sigue siendo bonito al fin. Luchar en el amanecer Sigue siendo bonito al fin Olga, Olga Olga.basket.cultural.gmail.com Olga Así ah, Así Para todas las chicas y chicos, con esa florcita de cumbión. Bueno, estamos otra vez con Oiga Olga. Olga eh, nos vinieron a acompañar las chicas de la Escuela de Danza, Silvana y Natacha. Hola, buenas noches. ¿Cómo están, chicas? Bien. Vienen de la escuela, ¿no? de la escuela? Sí. Sí. Bueno, para contarnos un poco, eh, bueno, para contar a la gente, ya lo dijimos anteriormente y hemos tenido otras compañeras de ustedes acá contándonos, la escuela se encuentra tomada en estos momentos, sí. eh, previamente las clases no se estaban dando, por eso se habían organizado algún tipo de lucha, digamos, llegaron a la toma, no es que desde el principio claro, se tomó no, la no, escuela, sí, claro. marcha eh, tranquila, digamos, marcha tranquila, claro. este, eh, In -intervenciones. intervenciones en las calles, Eh, se llega a la toma, en tanto y en cuanto nos prometen eh, un, un inmueble en 58, 6 y 7, eh, donde ya estaba había número de expediente y demás. Y llegado el momento de la firma, este, se echa todo para atrás. El dueño no quiere pagar la plata que le piden. Y bueno, por eso... Aceptar, porque en realidad claro. querían, le bajaban el precio. O sea, ellos querían que el alquiler se... El dueño ya había bajado el precio y desde el gobierno querían que siga bajando el precio. Siguen Entonces, regateando. Claro. Divinos. Sí, sí. <risa> o sea... Por bueno. eso mismo, bueno, el tipo dijo, bueno, no, no alquiló nada, se vuelve todo para atrás. O sea que se vuelve para atrás por esa razón, o ¿no? Sea, el gobierno ser, no claro, está dispuesto exacto. a pagarlo. No que... quiere invertir en educación. Exactamente. Y menos artística, me parece. Y más teniendo en cuenta la situación crítica en la que están. Porque o sea, estamos a mitad de año todavía las clases... Y claro. desde el 3 de abril que estamos sin clase imagínate. Hoy estamos a... ¿Qué es fecha? 29, 29, 29 de, de junio. De junio. O sea, sí. Importante, Una avergüenza. Importante Una tiempo, Una digamos, ¿no? Perdemos mucho contenido, o sea... Eh, porque nosotros tenemos materias no solamente están las materias de danzas o sea tenemos materias también de música de materias pedagógi pedagógicas, pedagógicas que, que son importantes que y, son muy importantes sí. y eh, eh. las prácticas docentes no es un taller esto o sea sí, es una bien. escuela es un terciario es un profesorado también está la tecnicatura de tango o sea, hay eh, varias carreras eh, ¿no? hay, sí, las, de por la ahora hay dos carreras y con vista de más pero sí. bueno, Sí, ni siquiera tienen el espacio para dos carreras no van a armar para otra pero digo eh, la vergüenza no. es, es, es, es en esto de que vos decías ¿no? de que eh, no, no quieren invertir en educación ah. acá lo que estamos hablando para todos aquellos y aquellas que nos están escuchando y que por ahí no saben muy bien de, que es la escuela de danzas la escuela de danzas tradicional en argentina forma docentes formadores de nuestros niños de nuestros adolescentes digamos no Sí. Con una cultura artística Exacto. que es igual que importante que la universidad... Eh, yo también me permito pensar, esto es algo personal, pero creo que lo vamos a compartir. ¿Es casual que el gobierno no baje plata para este tipo de cosas? La verdad a mí no me parece que No, sea. para nada. Hay no muchas de sea. las escuelas... Eh, hay muchas escuelas que están en no misma es la misma situación única, claro no es sea, sí. de artística, más no de solo es la de, la de danza folclórica porque no tiene edificio pero esto viene en la lucha de, de sí. teatro, de clásica sí. Sí. Eh, ya, porque de porque la misma escuela estética no crítica, crítica. No, claro, no, no, no, nosotros lo es crítico no un, nosotros no tenemos calle, edificio sí. es tremendo sí. sin cursar, perdiendo contenidos perdiendo todo el año es una vergüenza lo que están haciendo la verdad no que... es una escuela que empieza ahora desde el 48 que está esta escuela o claro. sea, que hace años que no nos miran, no nos escuchan, no nos ven y no nos dan importancia, a la importancia que realmente nos merecemos. Y es la sea. primera de danza folclóricas en Latinoamérica. Es claro. la primera escuela de danza folclóricas en Latinoamérica. Sí, o sea, y, y también pensemos que, eh, que es un derecho. La educación sí, constitucionalmente totalmente. está eh, escrito y está promulgado de que es un derecho la educación. Y la educación no se puede negociar, no podemos... Exactamente. No se puede... Eh, Eh, regatear no, por educación juega. en este, eh, también yo le comento a las chicas, yo estudio en uno de los terciarios en formación de, estoy haciendo magisterio mm -hmm. eh, vale, no, no. y estamos en la misma situación claro, no, no, no, no, no. Eh, las escuelas Eh, terciarias No tienen el presupuesto que deben tener uh -huh. Acá estamos hablando de formadores de la educación claro. A nivel que es nacional o sea, sí. Futuros formadores de niños De niños, sí, de el es que el futuro sea, ¿eh? o, sea, o sea, uno como, como futuro docente Se tiene como esa responsabilidad A veces yo pienso de, de, de Tenemos como una de responsabilidad del de de futuro de, de un montón de generaciones Porque nosotros vamos a hacer los que vamos a formar A las generaciones futuras ¿Cuántos Entonces, chicos eh, y chicas están estudiando hoy en la escuela de no, danza? En la escuela son 700 alumnos, que en un esta es, es, bastante un sí. número bastante importante, que en este momento, bueno, ya estamos en la calle. Se nos prometió otro eh, otro inmueble en 1741, que supuestamente, eso estamos esperando, o sea, la toma se va a hacer hasta eh, no tengamos la llave del lugar y con un pie adentro del, del establecimiento en condiciones Para nosotros poder dar nuestras clases de danza Y tomar clases No solo de danza, de, de expresión corporal De lo que tenga que ser En condiciones, sí, en condiciones. Eso y, es importante remarcarlo sí, Me comentaban que las habían querido llevar a otro edificio eh, A una escuela A una escuela primo que de primaria, con chicos de primaria que no están en condición o sea, la escuela no está en condiciones para que nosotros cursemos. Y es importante, esto es interesante, eh, también mira. les decían como, bueno, pero van a perder contenido como claro. si fuera la culpa de ustedes, o sea, se tienen ah, que conformar, claro, monear claro. un lugar claro. bueno, O sea, eran sea. tres aulas en la escuela, 43 y la, la, o sea la versión sí. de ellos era, bueno, chicos pueden hacer un trabajar desde la escuela con los chicos, o sea, una, ¿viste? Se una, una locura, sí, digamos, sí, ¿no? Sí, es, es sí, sí, es una vergüenza tremendo, y es un chiste, tremendo. parece como que nos están tomando el pelo, me parece, y no es justo. Sí, yo quería o sea, hablar... que hay una impotencia bastante grande en nosotros como para soportar semejante estupidez, sí, ¿no? Sí, sí, eso, sí es, es una estupidez. De los 700 alumnos que estamos en la escuela, o sea, no es solamente un número, o sea, hay... ...cuarenta chicos que tuvieron que volver a su... ...que venían exclusivamente a claro, estudiar claro, en claro. nuestra escuela... Y se tuvieron que volver a sus a sus hogares, o sea, a sus pueblos, porque los padres, claro, si no estaban estudiando nada, Esta no, nación. no lo podía mancar. Más, más eso son... también, ¿no? Los docentes que no se van a recibir este año. Es un Exacto. año claro. más que no van a poder entrar, o sea, no van a tener trabajo. Bueno, es terrible. Claro, sí. Yo sí, sí, en particular es estoy en tercer año, cosa que el año que viene estaría en cuarto me estaría recibiendo. Pero con todo esto, ¿viste? Creo que es un año más y, y no es justo tampoco. No o sea, es, es algo que yo quiero terminar bien uh -huh. y, bueno. Claro, pues... Que, o la lucha también 700, viene por ahí. Claro, perdón. Son 700... Al, no, 700... Lo, siempre... Lo que yo siempre re conozco, Que es, se habla de 700 alumnos como un número. Y son 700 personas sí. que... O sea, se está jugando el futuro. La, o sea, muchas cosas que, que nos pasan. Porque estamos mal porque no estamos cursando. No estamos haciendo... O sea, nos sentimos muy mal dentro de todo. Es algo importante, es digamos. Es lo que nosotros elegimos y nos están quitando... Lo que nosotros hemos elegido. Y es muy triste, la verdad, que nos pase eso. Y, y digo y más allá de la tristeza, eh, lo bueno y a reconocer, y me parece que es un ejemplo para un montón de terciarios, en, el, en mi caso, digamos, para el número 9, si alguno me está escuchando, eh, estaría bueno tomar el ejemplo que están haciendo ustedes, porque más allá de la tristeza, por lo que se ve... No se cruzaron no, de brazos. Vamos a resistir, sí. y fue lo que le dijimos, vinieron a hablar con nosotros a la escuela el primer día de la toma, diciéndonos, chicos, pero estamos de su lado, vamos a conseguir, bueno, bien, consigan todo, cuando tengamos la llave y un pie nuestro adentro del otro establecimiento, no vamos a ir. Nos dieron una fecha que sería del 5 al 10 de julio, donde el dueño de esa casa, que sería, o ese establecimiento, como está en Europa, vienen en esa fecha y bueno, estarían las tratativas de firmar papeles y demás. Hasta tanto no tener algo concreto de ahí no nos movemos, es así. No, no, sea no el 10 de julio, sea el 20 de agosto, sea el 1 de diciembre. Y no, no, ahí no nos vamos a ir y aunque no, no, no, no nos vamos a mover, aparte todo. estamos todos unidos y estamos todos en la misma y lo bueno es que estamos dentro de todas las cosas que nos pasan, que, que todas esas cuestiones de que bueno, estamos a mitad de año y no no tenemos contenido, no estamos cursando y todo, estamos todos unidos, estamos... Resistiendo. resistiendo y organizándonos y organizando ahí. Tanto con cada uno sí. que labura, porque hay gente que labura, que tiene sus familias, sus cosas, no importa. No la importa. cuestión es resistir y estar y ponernos en condiciones para sí. estar todos juntos y sí. organizarnos y estar ahí. Por una educación digna y pública. El... Sí, ni hablar. Eh, sí, sí, la verdad es que es un ejemplo lo que están haciendo, eh, mm. chicas. Y a todos los que están ahí en, en resistiendo y peleando y luchando por un derecho, sigo re, reclamando eh, re, recalcando el tema de que es por educación lo que se está pidiendo porque le cerraron las puertas y la posibilidad de, de, de estudiar. Eh, Pero ahí, ahí, en este momento, ustedes después de acá se van para la escuela uh -huh, eh, sí. a seguir peleando. ¿Y qué es lo que, digo, para comentarlo a los vecinos, a las vecinas que nos están escuchando, si se quieren acercar, si tienen ganas si van a hacer qué actividades se vienen eh, en estos días para seguir esta pelea? Mirá, actividades vamos a seguir, eh, mientras tanto con la toma, cortando la calle 7 entre 59 y Plaza Rocha, en tanto y en cuanto no tengamos, o sea, vamos a estar... Eh, quizás sea los viernes, los martes la claro, onda es, no es molestar para. tanto pero hay que molestar entonces de a poco vamos a ir molestando y mientras no nos den más bola vamos a seguir molestando y más fuerte es que nosotros empezamos muy pacíficamente con intervenciones sí, no contaba, en la no, tarde llega llegamos como de... una medida de que ya basta bueno. o sea hasta acá llegamos o sea, estamos a mitad de año y no tenemos nada. Uh -huh. Llevamos miles de petitorios, no. o sea, estamos hartos de hacer petitorios. Claro. Petitorio, ¿Cuánto más petitorios petitorio que tenemos? Petitorios, intervenciones, nunca cortamos una calle, fuimos, hicimos manifestaciones repacíficas hasta que dijimos, hasta acá llegamos. Y la idea es hacer intervenciones artísticas, o sea, sí. que, que nada de, de quemar goma, no. Todo artístico, de lo nuestro, de la danza, de, chicos, no sé, de teatro, de clásica, de lo que se quiera emprender, están más que invitados. Uh -huh. O sea, hoy hubo gente como de Candombe, así que... Sí. un poco más de ruido, que estuvo buenísimo sí. se hacen milonga porque están los chicos de tango, así que todo el que se quiera sumar, está que más que invitado la vez, y cuando se haga otra medida vamos a venir a avisarle de y remarcar esto a los vecinos y vecinas que los chicos eh, no van a estar molestando Exacto. lo que van a estar ah. haciendo es peleando por uno de los derechos haciendo actividades de artista o, o en algún momento quemando alguna goma no es para molestar a los vecinos, sino es para que sean escuchados y escuchadas no. Eh, de los funcionarios de turno en este caso del gobernador gobernadorcioli que tanto se habla de todas las escuelas que ha in invertido de toda la plata que se está generando eh, la verdad que acá tenemos un ejemplo de que eso un poquito de mentira hay en esas palabras o también y... sostenerlas porque en su momento se invirtió pero la idea es sostener que para que sea sea eh, si, que seaga la de la escuela porque si no no vale la pena tampoco, o sea, no, la idea no es poner nuevas escuelas, sino sostener la educación claro, que ya existe y claro. que es buena también. Sí, y otra cosa, bueno, no tanto inversión en la escuela, nos ha pasado que en la escuela 43 hay, había aulas que nos destinaron a nosotros que no tenían vidrios, por ejemplo, estufas. De repente, como estábamos nosotros, empezaron a arreglar los vidrios. ¿Qué pasa con los chicos que estaban antes que nosotros, los niños que van a esa escuela, ¿entendés? O sea, no es tanta la inversión entonces no, no, que, a, no, para que se hacen la educación. No hay inversión. Y Lo además que las, chicas con, con, perdón, eh, las chicas contaban la vez que vinieron que era una lucha que se venía hace como 30 años Que habían bueno, sí, prometido una sede en la que unía todas las escuelas Claro, claro. está la, la onda de hacer un, sería un complejo artístico donde funcionen sí, las tres, un polo eh, artístico donde funcionen las tres también. Las sí, tres carreras artísticas, o sea teatro clásica tradicionales Eh, bueno, en el 2001 también había un proyecto con plano plata, todo, cheque, de repente no tuvo mal el proyecto que eran 7, no, en la calle 63, 63 ¿no? entre sí. 7 y 8, eso quedó en la nada, y ahora nos vienen con un nuevo proyecto del polo artístico en el, en el bosque, imagínense que en el bosque, o sea, va... Es lógico que alguien venga y se queje de que le talen un árbol, claro, chicos. O sea, sí, seamos no, coherentes. No son sí. coherentes en las cosas no, que proponen. O personalmente o sea, ¿no? yo creo que lo hacen a propósito. Chicos, cálmense. Sí. Le tenemos y... esto y no, no es así. O y sea. creo que también eso de de que, que ellos ellos creo que gastan más en publicidad diciendo que invierten en la, Ay, en que la educación que en lo porque... que realmente invierten. lo que gastaría, O sea, si esa plata que gastan en publicidad lo gastarían en las escuelas, me parece que les diría un... Mucho mejor por ahí con los votos Porque la verdad que en la realidad sí, sí, no sé, Lo bueno. que ellos dicen no se ve El tema está en que no se hacen cargo ¿eh? Porque esto del 2001 era otro gobierno Ahora es este gobierno, después va otro gobierno O sea, este nos va a prometer algo Que cuando cambien de gobierno Porque si no sigue este, que no creo que siga eh, que nos va a venir a decir algo? O sea, ¿qué nos van a decir? ¿Qué nos van a ofrecer? Claro. Entonces vamos a seguir siempre claro. en esa o sea... Quedan escuelas y las pintan de naranja Si quieren sí. hacer publicidad no, no, no, porque... no, no, sí, no, la verdad si la, son ridículos Bueno Nada, indignados Seguimos con esta no, no, no, no, Indignación, antes habíamos hablado Con Leo, ahora Nos estamos acompañamos desde acá, para todo lo que necesiten Saben que tienen el espacio abierto bueno, Estamos más que agradecidos con la difusión sí, Y bueno, sí, sabemos que contamos con usted otra vez, más que agradecido y bueno Cuando quieren chicas Bueno, Siempre gracias, gracias. el Olga Vázquez abierto sí, para la, la Escuela sí. de Danza. Bueno, bueno, gracias. Nos veremos en la gracias. próxima. Gracias. Gràcies. Com...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 no nos acostumbremos a la muerte es indispensable transformar el dolor y la bronca en acciones Basta la Basta la comisión carlos presente justicia allá Tengo ocho años Y <risa> en la Olga Vázquez Quinto el... a la biblioteca <risa> Me gusta mucho en este lugar <risa> Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3 Padeonauta 106.3 512-1690 512-1690 Sembrando cultura, cosechamos libertades Oiga Olga Olga, Olga Olta <risa> Bueno, volvimos con Oiga Olga, ahora estamos con una comunicación ahí con Juan Falcone, baterista de la banda La Caverna, que próximamente va a tocar en el teatro. Juan, hola. Sí, acá estoy, acá estoy. ¿Cómo ¿Cómo Camila, hola Camila, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, está escuchando el programa. ¿Cómo, ¿Cómo contanos un poquito cómo la banda La Caverna hace cuánto hace cuánto que tocan, van a tocar ahora en el, en el teatro acá en La Plata? Sí, sí, tocamos hace 12 años ya, ya venimos andando acá en la en la ciudad hace, hace bastante eh, y también haciendo buenas giras y, y determinadas este, cosas por, por, por el país y todo todo desde la independencia así que siempre que tocamos es una celebración para nosotros y está bueno poder, poder empezar a, a, a comentarlo todavía no empezamos a hacer las, las notas o, o cosas para este show ni nada porque ni siquiera anunciamos la fecha todavía pero... Pero está bueno empezar a hablar porque para nosotros tocar viste, es, es, es, es un hecho en sí mismo viste no ya no tocamos así por por tocar viste eh, ya después de tantos años este, como que elegimos así bien las circunstancias bien la, la manera entonces este vamos a vamos a hacer un show ahí independiente en el teatro al fin de julio eh, lo que está bueno es que eh, ahora el lunes eh, vamos a hacer como si fuese el el lanzamiento de la, de la fecha de alguna manera, y nada, todo, todo, está bueno porque es, es todo de manera independiente, así que me parece que es, que es importante salir a agitar esa sobre todo, ¿viste? Bueno, justo estás en el lugar indicado, porque nosotros también estamos, siempre eh, trabajamos con eh, bandas independientes, esa es la idea, de digamos, del Centro Cultural, claro. eh, Olga Vázquez. Claro. Y contanos un poco eh, los discos, ¿cuántos discos eh, tienen? Bueno, tengo una, tengo una breve reseña, sí. O sea, la, la banda, bueno, te decía, tiene 12 años, este el barrio, nace en el barrio Bonet, tenemos tres discos, ya el último salió, en el, lo editamos en el 2009, los tres discos también este son autogestionados de manera independiente, ahora estamos pensando en, en, en algún material nuevo, pero... Este, con los, con los tiempos que determina también la independencia que, que el disco se edita cuando están las canciones y, y no hay no hay ninguna otra determinación que, que esa viste no, no hay determinaciones discográficas ni nada sino que cuando las canciones emanan y de, digamos de desde de, de nuestra este, inspiración o lo que sea que nos motive a hacerlas este, se, se hacen los discos así que eh, ya van tres eh, así independientes tres discos en esta vida y de la caverna te hago una, ya que me dijiste eh, discos independientes eh, trabajo autogestivo ¿cómo como ves eh, el laburo del artista independiente acá en la plata como es eh, ya, yo, pues, yo podría decirte que, que tiene tiene dos, dos cuestiones principales este, eh, una es que bueno eh, como vos te ocupás de todo Eh, tiene un, un esfuerzo si se quiere desde físico y psicológico un poco mayor pero la satisfacción es este que otorga eh, tener la custodia artística de lo que hace eh, la custodia intelectual ideológica logística de todo lo que haces este da una satisfacción muy grande cuando las cosas las Las trabaja entendés con la independencia de que no de que no hay fórmula que todo es una una gran mentira de la maquinaria del rock esté hecho hecho industria y volcado a la a las fauces del mercado y que en realidad este lo único que cuenta es lo que pasa en la calle y, y el trabajo nosotros cuando trabajamos bien nos fue bien y cuando no no entonces encontramos que la única fórmula eh que vale la pena es el, es, es el sacrificio y, y es un sacrificio eh en, relativo en un punto porque uno habla de sacrificio porque labura, pero uno está laburando para para hacer y transmitir las canciones que que hace, no no no no no, no estamos hablando de, de, que, de que estamos cargando bolsas en el puerto, entonces hay que ser también en ese sentido no mandarse la parte de que porque uno es independiente es un sufrido. Nosotros somos felices y, y, y la independencia es una elección. No, hacemos? tal cual mira hace unos programas atrás una de las consignas de, del tema del día fue el artista como trabajador claro. y, y surgió justamente esta, esta disputa de que a veces el, el trabajador se lo ve como como un tra el trabajo se lo ve como un, un espacio de sufrimiento en el que uno tiene que que, que que romperse el lomo por alguna forma de decir así decirlo, sí. Eh, entonces no se lo considera el artista como trabajador Porque trabaja de lo que le gusta Claro, eh, bueno, porque ves una concepción sistémica Que nace de, de, de lo más ruin del capitalismo Que indica que, que vos tenés que, eh, digamos, de, trabajar eh, para poder comer eh, Y, no, y de verte a, a, a ello y, y padecerlo Eh lamentablemente hay gente que no tiene la esa esa esa opciónes alternativa, por eso nosotros somos muy conscientes del privilegio de que hace 12 años, más allá de que la banda ha logrado mantenerse a sí misma, pero más no a sus integrantes, tenemos que trabajar. Nosotros somos muy conscientes del privilegio de de de que hace 12 años hacemos canciones y discos y y, y podemos hacerlo. Hay gente que no tiene esa esa posibilidad de de de de, de tener Su trabajo y después este un, un amparo artístico en su vida o, o, o realmente el rincón en donde pueda depositar de su, su vocación nosotros podemos hacerlo y somos somos conscientes de eso viste buenísimo Fácil, ¿no? y um, sí bueno lo, parte de lo que vos decís también como que el, el, el artista a veces necesita tener otro trabajo ¿no? para para poder eh, autogestionarse en este laburo de, de, de músico Sí, sí, sí, sí, eh, o sea, eh, es una de las cuestiones, nosotros eh, digamos, no nos planteamos ya eh si si sí o si no dejamos de elegir esto, o sea, eh, simplemente es una es una especie de de karma operativo el que tenemos con la música, ¿viste? No no no hay opción, o sea, lo tenemos que hacer De todas maneras Entonces, eh, bueno, si algún día Las circunstancias este, Se alineasen para que Podamos vivir de eso, bienvenido sea eh, Y si no, bueno eh, Seguiremos con esta vida de Clark Kent Y Superman, ¿viste? Sí. Eh, tu laburo laburos y, y, y bueno Y empezás a ser quien verdaderamente Vos sos eh, eh, Nosotros hemos ido allanando el camino De manera tal de que cada vez nos queden menos ...de que no tengan que ver con la banda... Eh, ...eso sí lo hemos ido haciendo a lo largo de los años... Eh, ...y bueno, hoy podemos darle a la banda realmente... ...el tiempo que se merece, que es mucho... ...porque bueno, esto de esto que hablamos de la independencia... ...hace que vos, bueno, eh, de, realmente te tengas que ocupar... ...de todo, desde de, de la fórmula del engrudo... Eh, ...hasta que la, la guitarra esté afinada... Sí. ...entonces en ese plan es mucho el tiempo... Que, que demanda pero como te decía hoy nosotros lo hacemos con, con mucha felicidad porque cuando sale una canción o, o, o cuando la gente canta las canciones que vos haces en tu casa bueno ahí está ahí está la, la, la, la remuneración pero ahí está la verdad de la historia después todo lo más es un gran invento no no, no hay no hay no hay premio mayor que ese Bueno, Juan eh, te agradecemos de acá desde Oiga Olga por haber participado los felicitamos también por el laburo que se vienen dando estos 12 años eh, bueno, y bueno y te invitamos también a, a, a, a los invitamos a la caverna para que vengan acá al programa de Oiga Olga si quieren para tocar en vivo, para presentar el disco para presentar el, la, la, la presentación en el teatro. Buenísima, dale, sí, más cerca de la de la fecha arreglamos este para, para poder estar ahí y bueno, ya hablar en concreto del de ese de ese día que nos va a tener todo este mes este bastante bastante ocupados en ello. Buenísimo, Bueno, muchas gracias, Juan. Bueno, no, a, vos y a ustedes, che. Chao. Valeo. Bueno, estuvimos hablando ahí, estuvo hablando Cami con Juan el Halcón, baterista de La Caverna, que ya lo invitamos <risa> en vivo para que venga a tocar a Olga, a tocar Olga. al programa Oiga Olga. Invitamos también a otras bandas que quieran llamar, que quieran contarnos de de su de sus bandas, de, de su trabajo autogestivo acá en otros trabajadores autogestivos gestionados como somos. <risa> Oye, Olga Vázquez. Sí, sí. Eh, así que le agradecemos a juan le agradecemos a leo le agradecemos a las chicas que estuvieron acá participando le mandamos un saludo a, a Tombolato, que no pudo venir en este no programa, se ve que tuvo un problema Problemita. un problema que no pudo solucionar eh, en el próximo vamos a tener que preguntarle cuál fue cuál fue el problema cuenta no deta eh, pero bueno le mandamos un saludo de acá de alta ta altatata también hay que saludarlo al muchos invitados muchos invitados y muchas invitadas Le agradecemos acá a la nueva integrante de Olga Olga Angelina eh, Angelina y no es Jolly o como él dijo eh, o sea Angelina sin Brad Pitt sin Brad. Sería. Eh, busca un Brad Pitt ¿Busca? ¿No? no, dice que no, no. bueno, eh, no entremos en detalle entonces eh, esto es Oiga, Olga, muchas gracias por haber estado ahí. Los esperamos el viernes que viene, a las 8 de la noche. Y los invitamos, que hoy a la noche está Cajale Casaso oh, con nosotros. Claro, verdad. Hoy toca Cajale Casaso, una rebanda. Le... ya nos acompañó, sí. ya estuvo en el programa, estuvieron tocando los chicos, así que... Y siempre siempre ahí, firme, digamos. Para cada movida que necesite el Olga Vázquez, los pibes están. Hoy les regalé la remera. Y la Muy remera bien. Y la remera del Olga Vázquez. Eh, esperemos que, que haya devolución del <ríe> ah, Bueno, muchísimas gracias Por estar otra vez Compartir este momento con, conmigo Sofi, Cami gracias Y vos muchísimas vos. gracias a Roda y Que nos de, que nos apoya siempre Y gracias a ustedes Por estar del otro lado Escuchándonos Hasta la viernes vez. que viene